¿Qué es la geometría? La geometría es la rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades de figuras en el plano o en el espacio. Los orígenes se remontan a la solución de problemas concretos relativos a medidas y es la justificación teórica de muchos instrumentos, por ejemplo, el compás, el teodolito y el pantógrafo. Tiene su aplicación práctica en casi todas las disciplinas, física, mecánica, cartografía, astronomía, náutica, topografía, balística, etcétera. También da fundamento teórico a inventos como el sistema de posicionamiento global y es útil en la preparación de diseños, la justificación teórica de la geometría descriptiva, el dibujo técnico e incluso en la fabricación de artesanías.